Bueno, pues al otro lado tenemos a, a Jorge Yeregui, que es un joven del Alchasu, que lleva unos cuantos años en, en, la, en la organización de lo que es el evento de la Feria Artesanía, de la Cruz Mayor. Y nada, nos hemos puesto en contacto con, con Jorge para que nos, dé, nos haga una valoración de este año. ¿Qué tal Jorge? De, buenas noches. Buenas noches, buen. Pues no nos podemos quejar este año de cómo era la feria Sobre el campo del tiempo Viendo lo que venía el sábado es El domingo aprovechamos el tiempo Y salió bien para la venta de sorteos Y venta de tal mm. Los artesanos estuvieron contentos Sí Y para, yo creo que para repetir otro, otro año más Muy bien eh, ¿Qué novedades habéis tenido este año, Jorge? Pues hemos mm, Un alfaero De Imarquine uh -huh. Que Estuvo toda la mañana trabajando y eh, a última la mañana estuvo trabajando con los críos. Uh -huh, muy bien. Y luego también uno que hacía fragua, uh -huh. eh, era, pues estuvo montando un balandado uh -huh. y esa variedad, o variedad poca. Pues mucho. Eh, nos llamó mucho la atención el hecho de que, de que hubiese un puesto de, que se dedicara al tema de los quesos y ¿no? o sea, es una nueva quesería que se ha montado en el Toso. Sí, nos pusimos en contacto con una quesería nueva que se está montando en los Asas, en Montoya. Uh -huh. Y pues para hacer un seri, pues nos facilitó una obra ¿Y por parte de la gente y así, que habéis visto más afluencia que otros años o cómo, cómo habéis visto el tema? No, eh, nosotros creemos que ha habido mucha menos gente de otros años, ah. ya porque había otras ferias en otros sitios. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, por lo que vemos goza de buena salud lo que es la feria de artesanía eh, y, y nos alegramos, ¿no? ¿Tú ¿Quieres algo más que añadir, Jorge? Pues no, pues que esto siga para arte y que pues, podamos buscar muchos más oficios que los que se hacían antes para que la gente vea lo que era el oficio de antes. Muy bien. Pues nada, ahí queda ese mi almamiento y pues bueno, que, se, que siga la feria artesanía y, y que goce de buena salud por muchos años. Hasta luego, Jorge. Gracias. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego.